Radio Show. Buenas noches, buenas noches, mis amigos y mis amigas. Muy buenas noches a todos mis colegas del metal. Saludos, espero que todos estén muy bien de salud y preparados para una noche de puro metal pesado. Les saluda su amigo Dark Neruda. se Estamos transmitiendo directamente desde Spring, Texas. A través de Heavy Metal Mansion Metal Pr. com con bases en San Juan, Puerto Rico. Y simultáneamente estamos transmitiendo a través de la Avanzadametallica.net con bases en República Dominicana. Así que bienvenidos a todos y a todas y vamos a comenzar con una noche especial. Además de Heavy Metal Mansion Metal Pr.com y la Avanzadametálica.net que están transmitiendo en vivo en la noche de hoy, también tenemos un grupo de emisoras hermanas que se han unido a nosotros para retransmitir Heavy Metal Bunker Radio Show durante la semana desde diferentes países, diferentes días y diferentes horas. Entre ellas tenemos a César Radio Rock desde Bolivia, a Salto Mata Radio Rock desde España, a Metal Corrosivo desde México, a Frecuencia Online Radio desde Buenos Aires, Argentina, el Tunnel Rock Radio desde Colombia, también César Radio Rock desde Bolivia a través de su emisora The Classic. También tenemos a Radio Enigma desde Chile, a Rock Total Radio desde Perú y a e Spectro FM 98.9 desde Corrientes, Argentina. Así que estas son las emisoras hermanas que se darán a la tarea de retransmitir Heavy Metal Bunker Radio Show durante la semana. Si usted quiere saber los días y la hora en que este programa va a ser retransmitido en su país, entre a nuestra página de Facebook, Heavy Metal Bunker Entertainment, y ahí están todos los horarios, la agenda completa de los países, los días y las horas en que se van a transmitir y a través de qué dirección en línea es que se van a estar transmitiendo. ¿Ok? Muy bien, mi gente. Recuerden que usted puede sintonizarnos a través de metalpr.com directamente a la página. Ahí le aparece radio, marca y sale la barra, le da play y puede escucharnos durante toda la transmisión de todos los programas de Heavy Metal eh, Mansion. Eh, pero si usted tiene la aplicación de TuneIn. Pues puede buscarnos por Metal PR y también puede escucharnos a través de TuneIn. Y también puede entrar a la página de laavanzadametallica.net y ahí también podrá escucharnos directamente. Así que no hay excusa, mi gente, no hay excusa para no sintonizar el Heavy Metal Bunker Radio Show、eh, que acaba de comenzar. Hoy tenemos un programazo especial. Hoy tenemos un programa especial y porque estamos celebrando aniversario hoy. Y hoy vamos a tener un programa dedicado a la celebración del 40 aniversario del de álbum debut de o z z y Asborn, u e Blizzard of Us.、Sí. Un día como hoy, en 1980. Fue lanzado al mercado el álbum Blizzard of Us, que era el álbum debut de la carrera solista de Azzy As Asborn. e Así que hoy, entre bloque y bloque, vamos a estar sonando varios temas de ese disco y vamos a estar hablando un poco de lo que fue esa,、eh, esa transición y cómo fue que se dio ese proceso. Así que hoy estamos de aniversario. Del de 40 años de lanzamiento del álbum Blizzard of Us de Azzy Asborn. Y con eso comenzamos. Hoy nuestro despegue fue dedicado al Blizzard of Us de Azzy Asborn y comenzamos con el tema I Don't Know, que es uno de los temas、eh, de ese álbum.、Eh, y la versión que estábamos、eh, sonando era la versión del álbum Tribute,、eh, que es en vivo. Con la alineación clásica de、eh, a s y Asborn, que era、eh, Mr. Randy Rowe, Rudy Sarso,、eh, Tommy Aldrich,、eh, pero esa no fue exactamente la alineación que grabó el Blizzard of o s Pero de eso vamos a estar hablando un poco más adelante. Así que. Vámonos entonces a comenzar con lo que nos interesa, que es música de metal pesado. Y como les dije, entre bloque y bloque vamos a estar sonando algunos temas del álbum Blizzard of Oz de Azzy Asborn. u e Así que vámonos con Mr. Azzy Asborn, u e Still Away t h e n i g h t radio online del rock se llama asaltomataradiorock.com. r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 Nuestros Artículos más recientes para escucharnos en tu teléfono, d e s c á r g a t e nuestra aplicación móvil gratuita y confiable a pesar de no estar en Google Play o p i l l a los productos personalizados de nuestro merchan. Asalto Mata Radio Rob, la radio online del Rob. De regreso, mi gente, estamos de regreso en Heavy Metal Bunker Radio Show. Bienvenidos a todos y a todas, y para esos que nos han sintonizado un poco tarde, usted está escuchando Heavy Metal Bunker Radio Show a través de metalpr.com y laavanzadametallica.net.、Eh, hoy tenemos programa especial dedicado al e 40 aniversario. Del de lanzamiento del álbum debut de As y Asborn, e Blizzard of Oz. Y entre、eh, bloque y bloque vamos a estar sonando algunos temas de ese álbum y hablando un poco de información al respecto. Pero durante la semana, además de nosotros、eh, transmitir la noche de hoy, Durante la semana hay un grupo de emisoras que se va a dar la tarea de retransmitir Heavy Metal Bunker Radio Show en diferentes países, diferentes días y diferentes horas. Entonces, tenemos、eh, entre estas emisoras a c e s a r Radio Rock, que estará transmitiendo todos los domingos a las 21 horas desde Bolivia.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 Que transmitirá todos los martes a las 8 de la noche desde Colombia. Tendremos acceso al Radio Rock desde su emisora The Classic, que transmitirá los martes a las 21 horas desde Bolivia. Tendremos a Radio Enigma, que transmitirá todos los miércoles a las 13 horas desde Chile. Tendremos a RockTotalRadio.com, que transmitirá todos los miércoles. A las 8 de la noche, desde Lima, Perú, y tendremos a e Spectro FM 98.9 que transmitirá todos los viernes a las 10 de la mañana, desde Corrientes, Argentina. Así que este es el grupo de emisoras hermanas que se darán a la tarea de retransmitir Heavy Metal Bunker Radio Show durante toda la semana. Si usted quiere saber eh, qué eh, dirección en línea,、eh, qué día y a qué hora se va a transmitir el programa en su área, puede entrar a nuestra página de Facebook, Heavy Metal Bunker Entertainment, y ahí está puesta toda、eh, la agenda de la semana con las emisoras, sus direcciones, la hora y los días en que serán transmitidos. Ok. Así que no hay excusa, mi gente, no hay excusa para que usted no nos sintonice. Pues, como les iba diciendo, hoy estamos de programa especial. Hoy estamos celebrando los 40 años del de lanzamiento del álbum debut de Mr. Azzy Asborn, u e mejor conocido como El Príncipe de las Tinieblas. Y comenzamos en nuestro despegue. Con el tema I Don't Know, que es uno de los temas de ese álbum. Y la versión que estábamos sonando era la versión de, del álbum en vivo Tribute, que fue un álbum、eh, que se hizo、eh, tributo a Randy Rhoads. Pero en este bloque que、eh, acabamos de escuchar, estábamos escuchando el tema Still Away the Night, de también el álbum Blizzard of Oz, que fue lanzado en 1980. Como les iba eh, eh, diciendo eh, anteriormente, eh, la alineación clásica ¿no? y, la, y quizás la alineación más recordada por la gente、eh, durante la carrera de Ozzy、pues、es esa alineación、eh, donde estuvo Randy r h o a e s donde estuvo Rudy Salso, donde estuvo Tommy Aldrich,、eh, porque es como que la, la alineación que todo el mundo conoce o lo que le llaman la alineación clásica. Más sin embargo, esa alineación clásica no fue la alineación que grabó el álbum Blizzard of Oz.、Eh, la alineación que, gra que graba el Blizzard of Oz、eh, contaba con Randy Rhodes en la guitarra, con Bob Daisley en el bajo, con、eh, Lee Kerselker en la batería y con Don a i 8 y en los teclados. Esa fue. Eh, la alineación que no solamente grabó、eh, Blizzard of Us pero también es la alineación que grabó el Diary of a Madman, que es el segundo álbum que lanza Azzy Asborn.、Eh, claro, cuando、eh, se va a n a t u r a l pues se va a n a t u r a l en el Diary of a Madman、eh, con la alineación clásica, que es después con quien se、eh, graba el tribute. Y pues es básicamente la alineación que la mayoría de la gente conoce.、Eh, así que estábamos escuchando de a s y Asborn Still Away the Night, de、eh, su álbum Blizzard of Us, que hoy estamos celebrando su 40 aniversario. Pero ese mismo año, la banda de donde sale a s y Asborn, Black Sabbath, lanza su primer álbum sin a s y Asborn en la voz de Mr. Ronnie James Dio. Y estábamos escuchando precisamente el tema Heaven and Hell del álbum Heaven and Hell que salió ese mismo año 1980. Así que una vez sale a z y Asborn u e de Black Sabbath, entra Ronnie James Dio y lanzan un á l b u m a z o porque es un álbum de respeto.、Eh, y el mismo año en que a z y lanza su primer disco、eh, como solista. Y también estábamos escuchando en este bloque a Def Leppard con su、eh, tema Rock Brigade de su álbum On Through the Night, que también fue su álbum debut en 1980. Uno de los mejores discos que ha grabado Def Leppard, aunque los discos clásicos y los más comerciales y los que más éxito comercial han tenido han sido otros. Este disco es uno de los mejores, si no el mejor árbol, que ha hecho Death l e p a r d Así que eso era lo que teníamos en este bloque. Así que vámonos. Vamos a seguir con la celebración del 40 aniversario del Blizzard of Oz. Vámonos con Mr. o z z y Osbourne. No Bone Movie. No Bone Movie.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 Muy bien, mi gente, muy bien. Estamos de regreso aquí en Heavy Metal Bunker Radio Show. Bienvenidos a los que nos acaban de sintonizar. Estamos hoy de celebración del 40 aniversario del、eh, Blizzard of Us, álbum debut de la carrera solista de Mr. Azzy Asborn. e Y eso que estábamos escuchando en este、eh, bloque. Era el tema No Bone Movies del de álbum Blizzard of o s que fue lanzado en 1980. Y la historia de cómo se da este proceso、pues、es bastante interesante. ¿no? Todo el mundo sabe que Ashley Asmour,、pues、el cantante de Black Sabbath, fue despedido. De Black Sabbath por、eh, sus excesos con el alcohol y las drogas, y no estaba cumpliendo y estaba haciendo quedar mal a la banda, con,、eh, porque esto, además de la banda, es un negocio y hay contratos y cosas que hacer.、Eh, así que lo despiden,、eh, le dan una cantidad de dinero a o z z y por eh, el eh, compartir el nombre de, de la banda Black Sabbath para que los demás miembros continuaran bajo el nombre de Black Sabbath. Y le dan una cantidad de dinero, y con esa cantidad de dinero, a s í Asmor va y se compra una barra.、Eh, y el problema era que él se bebía, pues básicamente toda la mercancía, y eso no les funcionó.、Eh, o si se va en un hotel y se queda ahí por varios meses,、eh, simplemente teniendo contacto con quien eran sus dealers de alcohol y droga. o s s i ya,、eh, cuando tan pronto salió de Black Sabbath, había firmado un contrato con、eh, Don Arden, que tenía un, un sello disquero que se llamaba Jet Records. Eh, y eh, Don Arden, pues ya le había pagado también cierta cantidad de dinero a o s s i Y él estaba muy preocupado, ¿no? Por,、eh, porque eso era una inversión que él tenía. Era el, el ex cantante de Black Sabbath, así que había, por eso nada、no、había, había mucho futuro en esa inversión. Así que Don Arden envía a su hija Sharon、eh, a, a tratar de contactarse con él y tratar de convencerlo de que comenzaran a trabajar en, en una banda, ¿verdad? En un proyecto.、Eh, en aquel momento, Don Arden、eh, quería que el、eh, Asi hiciera una banda que se llamara、eh, Son of Sabbath, h Eh, cosa pues que a Ozzy pues, no, le, no le gustaba mucho. Y、eh, Sharon lo que le propone a Ozzy es hacer un supergroup. Y la primera persona en quien están mirando para hacer ese supergroup era con Gary Moore.、Eh, cosa pues que tampoco、eh, se logró dar.、Eh, y en eso pues ocurren ciertas cosas que terminan en la alineación. Así que eso que estábamos escuchando era No Bone Movies de a z t h Asborn de su álbum Blizzard of Us, que fue lanzado hace 40 años. Después nos fuimos con Saxon, otra banda c l a s i c a de su álbum Strong Arm of the Law de 1980. Estábamos escuchando el tema Heavy Metal Thunder, también un a l b u r a z o de cuatro pares de 1980. Y después nos fuimos con algo en castellano. Nos fuimos con Zarpa. De su álbum Inferno de 2003, estábamos escuchando Babilonia la Ramera. Un temazo de Zarpa. De un excelente álbum. Pero vámonos. Vamos a continuar con la música. Y vamos a continuar con Mr. Asi Asborn. En el especial de su 40 aniversario. Desde que lanzó su primer álbum. Debut.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 Para el mundo, we're back, people. Estamos de vuelta. Estamos de regreso en Heavy Metal Bunker Radio Show.、Eh, bien, mi gente,、eh, eso que estábamos escuchando en este bloque era nada más y nada menos que el tema Revelation Mother Earth. Uno. De mis temas, si no mi tema favorito, uno de mis temas favoritos de a s í no solamente de ese álbum, sino de toda su carrera. A mí, simple y sencillamente, me fascina este tema. Me parece que no solamente en términos musicales,、eh, los arreglos,、eh, la, la ejecución, pero、eh, la letra de la canción me parece que es extraordinaria y creo que más vigente que nunca. Una canción que se、eh, grabó hace 40 años. Así que estábamos escuchando de Mr. As Yasborn, del Blizzard of Us, Revelation Mother Earth. Estábamos hablando、eh, hace un rato, ¿verdad?, de, de, de algunas cosas que, que ocurrieron y cómo fue que se dio este proceso de,、eh, de, de que OSI se levantara para、eh, desear ¿verdad? hacer este, estos proyectos. Eh, según Ozzy mismo、eh, ha dicho,、eh, su interés no era hacer una carrera solista, eh, eh, su interés era hacer un, otra banda, una banda. Y、eh, el nombre que él tenía para la banda era precisamente Blizzard of o s Ese era el nombre que él quería ponerle a la banda.、Eh, como le dije, Sharon estaba tratando de convencerlo de hacer un super group. Y Gary Moore era la persona a quien tenían identificada, pero、eh, por diferentes razones, pues este proceso pues, no se dio.、Eh, en ese buscar de、eh, músicos, pues、eh, se dan entonces con、eh, el señor Lee k e r s l a k e que、eh, fue el, el baterista, ¿no? También con Bob Gaisley, que en ese momento、eh, estaba en Rainbow. Y con Don Eiri, que también estaba en Rainbow, que tocaba los teclados. Y en la busca de、eh, guitarristas, pues se tropiezan con Mr. Randy Rhodes. Y de ahí surge lo que es la alineación que、eh, graba el, no solamente el Blizzard of Us, sino que también graba el Diary of a Madman. Así que、eh, así es como, como se da este. Este proceso, ok. Así que eso que estábamos escuchando era nada más y nada menos que、eh, Revelation Mother Earth de a s z y o s b o r n Lo próximo que estábamos escuchando era Evil. Evil es una banda de trash、eh, de El Reino Unido y esta banda surge en el 2004 con su primer EP que se llama、eh, All Hall of Eve. Y recientemente, esta semana, pues tuvimos la noticia de que lograron firmar un contrato con Napalm Records, que es, como todos sabrán, uno de los sellos más importantes que existe ahora mismo en lo que es el mundo del heavy metal. Así que muy bien, porque E-Bail es una extraordinaria banda. Suenan, hacen un trash espectacular. Siempre he dicho que tienen un sonido bien, bien metálico. Originales, ¿verdad? De, de, de la época del, del Kilemol, de ese, de ese Metallica de principios de carrera, tienen ese, ese saborcito, ¿no? Ese, ese sonido, pero con un poco más de,、eh, de modernidad. Entonces me gusta mucho y va、vale. ir. Y después cerramos este bloque con una banda argentina de nombre Pulpo Negro. De su álbum La Creación, La Destrucción, El Fin, de que fue lanzado en el 2018, estábamos escuchando el temazo Donde no crece la hierba. Un temazo de una banda que suena muy, muy bien. Es una banda que básicamente está comenzando.、Eh, tiene dos álbumes.、Eh, así que le deseamos mucho éxito y espero escucharlo sonar mucho, mucho más por ahí. Ok. Bien, pues vamos a continuar con nuestro programa especial dedicado a la celebración de los 40 aniversarios del Blizzard of Us. Y vámonos con Mr. Crowley. Los clásicos que siempre hemos querido volver a escuchar están en César de c l a s e s la única y verdadera estación del metal en Puerto Rico. Metal desde el 2001, reconocida mundialmente. MetalPR.com Heavy Metal Mancha. Bien, mi gente, por aquí, por aquí es que estamos de regreso en Heavy Metal Bunker Radio Show.、Eh, eso que estábamos escuchando en este bloque era el tema Mr. Crowley,、eh, parte también del álbum Blizzard of Oz. Y、eh, este tema fue dedicado a. A、eh, un ocultista británico de nombre a l e i s t e r Crowley.、Eh, no hay ninguna información que corrobore que Asi Asborn haya conocido a a l e i s t e r Crowley, eh, pero eh, la información que sí se tiene es que,、eh, dentro de ese proceso y, y los excesos y las locuras de Asi Asborn, él tuvo acceso a un libro que fue escrito. Por Aleister Crowley,、eh, que hablaba sobre diferentes eh, asuntos eh, ocultistas, lecturas del tarot y la fundación de una iglesia que el mismo Aleister Crowley estaba haciendo.、Eh, y entonces, así dice que en la lectura de ese libro pues tuvo mucho impacto en su vida, la filosofía utilizada en ese libro. Y cuando、eh, está escribiendo la canción, pues le dedica este tema a Aleister Crowley bajo el nombre de Mr. Crowley.、Eh, así que esta es una de las ¿verdad? De esas cosas que a veces uno no sabe. Y buscando un poco de información, pues la s descubre. Bien,、eh, quiero hacer la salvedad de que、eh, la celebración del 40 aniversario del de Blizzard of Us se hace. Eh, en lo que es el lanzamiento del de álbum en Reinos Unidos, que fue el 20 de septiembre de 1980. Sin embargo, no es hasta el 27 de marzo de l 1981 que ese álbum、eh, es lanzado en los Estados Unidos.、Eh, así que fueron、eh, casi seis meses. Después de haber sido lanzado en Reino Unido, que llega a Estados Unidos. Cuando este álbum se lanza, automáticamente llega a la posición número 7 en、eh, Reino Unido. En Canadá llegó a la posición número 8 y en Estados Unidos llegó a la posición número 21. En el 2019,、eh, este álbum es certificado como 5 platino. Habiendo vendido sobre 5 millones de copias solamente en los Estados Unidos.、Eh, así que también fue、eh, certificado platino en Canadá, habiendo vendido más de 100 mil copias. Y、eh, certificado como plata en Reino s Unido, s habiendo vendido más de 60 mil copias. Entonces,、eh, a pesar de que la llegada a Estados Unidos. Eh, fue el número 21, fue en Estados Unidos donde realmente、eh, este disco tuvo un, una explosión en términos comerciales y en términos de venta. Así que eso era lo que teníamos. Estábamos escuchando, como les dije, el tema Mr. Crowley del Blizzard of Oz. Lo próximo que estábamos escuchando era Manila Road. De su álbum To Kill a King, que fue el último álbum que grabó Manila Road en el 2017, estábamos escuchando el tema Castle of the Devil.、Eh, esto fue lo último que、eh, hizo Mark Shelton antes de su muerte en el 2018. Y lo próximo que estábamos escuchando. Era algo de metal from Puerto Rico, algo de Puerto Rico que hacía tiempo no ponía algo. Estábamos escuchando a la banda Dantesco con su tema Debajo del Imperio. Dantesco acaba de lanzar un single que se llama Debajo del Imperio que suena brutal. Y aquí lo estamos compartiendo con ustedes. Así que eso era lo que teníamos en este bloque. Bueno. Vámonos, vámonos para el próximo bloque y vamos a continuar con Mr. As y Asborn y su álbum Blizzard of Oz. Y este tema ustedes deben conocerlo bastante.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 w Estamos are back are back. people, we e de regreso aquí en Heavy Metal Bunker Radio Show. Bien, miente, eso que estábamos escuchando era、eh, quizás uno de los temas más importantes y más famosos de la carrera solista de a z z y Asborn. u e Y esto era Crazy Train. Este tema es el primer single que、eh, lanzan cuando、eh, sale a, al mercado. El, el álbum Blizzard of Us y、eh, en 1981, cuando fue lanzado esto en Estados Unidos, el tema quedó automáticamente en el número 9 en los charts de aquella época.、Eh, v e Dentro de, de de todas estas canciones de diferentes géneros que se escuchaban en la radio, pues、eh, Crazy Train se coló ahí como número 9 y. Eh, es el tema más conocido, podría decir sin、eh, miedo a equivocarme, de la carrera de Asi a s b a n Así que ahí teníamos a Crazy Train.、Eh, lo próximo que estábamos escuchando es un tema nuevo que、eh, acaba de lanzar como single la banda chilena de trash metal Nuclear. Nuclear acaba de lanzar un tema nuevecito que se llama Facing Tower. Eh, y lo lanzó en YouTube con, con un video、eh, y suena súper, súper bien. Así que vamos a ver.、Eh, es uno de estos intentos de las bandas mantenerse un poco en la luz, en el spotlight, durante estos tiempos de pandemia donde la cuestión de los conciertos pues, está bien eh, eh, difícil. Y cerramos este bloque con la banda Exciter. De su clásico álbum debut,、eh, Heavy Metal Maniac de 1983, estábamos escuchando precisamente el tema Heavy Metal Maniac. Un discazo、eh, es el disco debut de Exciter y suena súper, súper brutal. Así que con eso cerramos este bloque. Bien, mi gente. No me queda tiempo para más, mi relojito de arena se me está agotando. Pero la próxima semana, el próximo domingo a las 7 de la noche, hora de Puerto Rico y el Caribe, regresamos con otro programa de Heavy Metal Bunker Radio Show.、Eh, recuerden que durante la semana nuestras emisoras hermanas van a estar retransmitiendo. Eh, Heavy Metal Bunker Radio Show, diferentes días, diferentes horas desde diferentes países. Si usted quiere saber、eh, dónde y cuándo se va a estar、eh, transmitiendo el programa en su área, entre a nuestra página de Facebook Heavy Metal Bunker Entertainment y ahí tenemos toda la agenda、eh, posteada para que usted se pueda orientar. Bien. No se olviden también, mi gente, que todos los jueves a las 10 de la noche, hora de Puerto Rico y el Caribe, este servidor Dark Nerudas estará con ustedes a través de AZ Rack con AZ Loud.、Eh, todos los jueves a las 10 de la noche en AZRackRadio.com tendremos AZ Loud, 60 minutos de puro metal pesado para compartir. Un jueves. Bien, así que eso es todo lo que tengo. Muchas gracias a todos los que nos han sintonizado. Recuerden, mi gente, cuídese mucho, protéjase usted y proteja a su familia. Yo les deseo una extraordinaria semana. Que trabajen poco y coman bastante, pero que beban más. Así que se despide su amigo Dark Nerudas. Hasta la vista, baby. solution